El diputado regionalista independiente Eduardo Díaz, autor del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y resguarda el derecho a la igualdad a las remuneraciones entre hombres y mujeres, valoró y mostró su satisfacción por la promulgación de este, efectuado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el Palacio de la Moneda. Díaz dijo que este proyecto, al convertirse en ley, hace justicia porque en Chile las diferencias de salario entre ambos sexos son una realidad y lamentablemente, pese a los esfuerzos que se ha hecho por revertirlo, aún persisten. Un conjunto de propuestas y demandas de las propias mujeres trabajadoras, muchas de ellas jefas de hogar, que son las que sostienen sus su casas, que son las que el único ingreso que tiene su familia puedan tener la retribución que se merecen. Cada día hay más mujeres que participan en el mercado laboral, en el mundo laboral, y esto va creciendo. Pero hay problemas de discriminación. No podía ser que a trabajos del mismo tipo, de igual valor, a una mujer por el solo hecho de ser mujer, se le pagara un 30% menos que un hombre. Según varios estudios señalados en la iniciativa, las mujeres perciben en promedio un 75,1% del ingreso de los hombres, Según la encuesta de remuneraciones y costos de la mano de obra del INE del año 2001, la diferencia de salarios entre ambos géneros alcanzaban al 31,1%, es decir, por cada mil pesos que gana un hombre, una mujer gana 689 pesos por igual trabajo, lo que es a todas luces injustificado. Además, indica que la tasa de participación femenina en el mundo laboral crece sostenidamente pero persisten problemas discriminatorios. La razón principal de la disparidad de ingresos estaría provocada por el inferior capital humano de la mujer y las trayectorias intermitentes de su carrera profesional. Sin embargo, la disparidad de género en la educación se reduce y en muchos casos la escolaridad de mujeres supera la de los hombres. En ese sentido, el parlamentario y candidato a senador por la novena región sur sostuvo que es positivo que vayamos avanzando un poco más en esta materia, aunque quede mucho por hacer todavía. O lo mismo, hemos luchado para que haya un reconocimiento expreso de este derecho, el que consagrado en la legislación internacional y nacional se encuentra carente de garantías efectivas. Esta situación genera claramente una desprotección, falta de tutela o más bien la impunidad del discriminador laboral por género, agregó Díaz, quien estuvo en la ceremonia de firma de la nueva ley en el Palacio de la Moneda.